Realzar y Ratia en el 100.8 FM. Sintonía Berrio Fariratia Sintonía 100.8 FM Jueves 26 de septiembre del 2019 20 horas 3 minutos 8 3 minutos de la tarde Y aquí comienza Una nueva temporada de Euskal Música Tu con la música local La música que se realiza en Euskal Herria Contigo cada jueves en directo De 20 a 21 horas 60 minutos Música Compartiendo novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias, discografía de grupos, entrevistas, temas del recuerdo, todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Uscar de Hoy arrancamos la novena, novena temporada de Uscar Música en Berrio Sar y Ratira, que nos llevará hasta finales del mes de junio del 2020.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 ...en Twitter, Instagram y Facebook. En Instagram subiremos las fotos con los grupos y solistas que se pasan por aquí por Euskal Música... ...a presentar sus trabajos discográficos. Y en Facebook y Twitter os daremos a conocer las noticias más destacadas... ...la agenda de conciertos con sus respectivos carteles videoclips, temas musicales y por supuesto cada jueves en cuanto concluya el programa lo subiremos a Facebook y a Twitter para que lo puedas escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga Jueves 26 de septiembre en directo Sábado 28, domingo 29 de septiembre en redifusión 20, 21 horas, 8, 9 de la tarde Euskal Música, tu cita semanal Con toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Hoy jueves 26, hoy sábado 28, hoy domingo 29, comenzamos la novena temporada, novena temporada de Euskal la Música. Y vamos a abrir esta nueva temporada Y lo vamos a hacer con una banda legendaria Lo vamos a hacer con la banda Urch Que vuelve con espíritu de renovación Sabaldú Atea Que es el título de su nuevo trabajo discográfico Es el rock El estilo musical que predomina En el octavo disco de Urch No obstante, ocupan un lugar especialmente significativo También las baladas y las Y las guitarras agresivas Que nos retrotraen a los inicios De la banda Las letras, como es habitual, se instalan en el ámbito de la sugerencia y ofrecen múltiples interpretaciones. Sabal Duateac es un trabajo eléctrico, además de recuperar los ritmos duros y las suaves melodías de tiempos eh, pretéricos, se pierde también en senderos musicales poco transitados. Hay que comentar que esta banda Urch ya ha comenzado la gira de presentación De este nuevo álbum Lo hicieron el 20 de septiembre En Gasteiz, el 28 De septiembre, este sábado Estarán en Donosti, en el Café anchoquia el 20 de octubre Estarán en Tudela, dentro del Naferronies, y el 25 de octubre Estarán en el Cinema Y de Le Keitio. Estas son las primeras fechas de presentación De este nuevo trabajo Discográfico de Urch, con esta banda Banda legendaria con Urch Comenzamos esta novena temporada De Euskal Música y lo hacemos con los temas Aguresan, Bañolen y Argya Música Oscha ni za izki zu España. preso del ditudira. Azoko amecha. I es galdu da zure perla itstzeniztira Gau izarsu hoeta nora zaude begira Itzaliko dugu haozz argia hitzaliko dugu Kararik ez izan Eldu biztute eskua Itzaliko bubu Oraikoz argiak Itzaliko bubora. azur berriak eta betetako Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos Dentro de lo que es el octavo trabajo discográfico Para esta formación Para Urch, el álbum Sabal Lo que escuchábamos, los temas Agur, Esa, Mañolén Y Argia, hay que comentar Que el próximo jueves, 3 de octubre Estarán por aquí, por Euskal Música Por Berriozar y Gratia Para presentarnos este trabajo discográfico Además, hablaremos de esos Conciertos de presentación Y por supuesto, un poquito La trayectoria musical de la banda Con ese clásico, Kaisho Con el cual se dieron a conocer ya de años, y de Urch nos vamos con lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico para una banda el nuevo trabajo discográfico para eh, la formación cabesía ya que el 14 de octubre verá la luz el nuevo trabajo discográfico de la formación cabesía así el 27 de octubre lo hará en formato digital y ya se puede hacer el preor del del disco a través de la página de facebook de esta banda ocho temas son los que se van a incluir en este nuevo trabajo discográfico nosotros nos quedamos con el adelanto. el tema da gokidan tokia de manos de cabessia <risa> Batzuek mundu horera dintxuzia ikustera bakitzen dute, kaosa! Nik edertatxula ikustera bakitzen dut, gure egunerokotatxulean orde bat dagoela, elburu bat! Etxiberaren begi eta ara begi erantu genuen, eta lain hazin gara! Ez dago ez ezagunik eben, horrendik elkar ezagutzen ez duten lagunak bain kara! Gure zoriaga uzatzen bada zuengatik izango da! Ena baki bat Tore Con el tema Dago Kidan Tokia Tema que va a abrir lo que es el nuevo Trabajo de estudio de esta banda Que eh, saldrá el 14 De octubre verá la luz, el disco Y el 27 de octubre lo hará En formato digital, serán 8 Temas, entre ellos por ejemplo estará en el tema Bético o el tema Pistia con la colaboración De Noah, Vol, Dan Y ahora nos vamos con algo mucho Más tranquilito, nos vamos con el nuevo trabajo discográfico de la cantante y compositora Maddy Zubeldi Arocena, nacida en Donosti en 1961. La escritura, tanto musical como literaria, siempre ha estado presente en Maddy, primero en lo íntimo y luego en el círculo más amplio de su familia. Hay que comentar que tiene dos álbumes, Amai Kazaná en 2013 y el álbum Intimitarteán en 2015, que produjo con su banda HEDEN. Además, ha sido premiada dos veces en la categoría de poesía del concurso Creación del Instituto Cultural Vasco. Y ha realizado varias novelas, por ejemplo, de Deserria Aurchaco, publicada por el CARE en 2017, eh, que fue finalista del premio Academia, también... Ha publicado la colección de poemas Inmersión Murguilche, en colaboración con Anne y publicado en abril del 2018 por Zocico, y su tercer libro, Erranga Bedua, novela que acaba de ser publicada por Elcar en abril de este año 2019. Por último, para completar su paleta artística, eh, ha sido actriz de la obra Oroichen Naiseiño, que ha escrito y que actúa desde octubre del 2017. Así que, Madi... Zubeldia, que ha sido escritora ha sido también, eh, pues eh, cantante, en lo que se refiere a la música, ha editado dos discos, como te comentaba anteriormente, a Maika Starna en 2013 e Intimitartean en el 2015, y ahora en 2019, vuelve con su álbum Simurrak Baleki, de él te extraemos los temas Alfonsina y el mar, y el tema Hichasua Laño Dago Por la blanda que la Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Y un sendero solo de penas mudas llegó que angustia te acompañó qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el campo de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo Antigua, de viento y de sal Te requiebre el alma Se sintis cadaus marino falando una ronda a tu lado y los habitantes Euskal Música también en las redes sociales Síguenos en Facebook y Twitter Facebook, Facebook.com Barra Euskal Música de Riozari Ratia Twitter, Twitter.com Barra Euskal Música FM Euskal Música en las redes sociales Y ahora nos vamos con Aneguría, que es el nombre de Anes San Miguel Crespo, cantante de rap. Entre otros, ha participado en los grupos Esquina Femenina, La picólica Femenina. Y La Dolce Rima. En 2015, la cantante de rap de La Basú lanzó Aire es Vida, donde Anei Uri participó en la canción Traca Matraca, cantando en euskera. En 2017, editó y lanzó su primer disco en solitario, horchata de Chufa. Ahora, un año más tarde, bajo el sello discográfico Vaga Viga, edita Percebe, Dana Edo Esteber, un disco en el cual te puedes encontrar ocho temas. Y de ellos, te extraemos dos, los temas... Ya dormirás mañana y no un saudé. Tengo el cuerpo revuelto. Mi mente no descansa. La cama me ha... No puedo más, me tendré que levantar. Horsodienktu ent guturt filtruan La bilbotarra Anei Uriá es el nombre de Ane San Miguel Crespo, cantante de rap... ...que regresa con este segundo trabajo de estudio... ...percebe Dana Edo S. Ver... ...y ahí estaban sonando los temas... ...ya dormirás mañana y no saude... ...nos vamos al recuerdo, nos vamos al 2015... ...nos vamos con Olat Sugasti, compañera sentimental y musical de Benito Lerchundi... ...que debutó en solitario en 1991, casi 25 años después... Publica en 2015 Urgoyena Urbarrena bajo el sello Elcar, su quinto disco, que es un trabajo lídico y plácido. Nos quedamos pues con ella, nos quedamos con Olaz Sugasti y de ese álbum del 2015 Urgoyena Urbarrena te extraemos los temas con Daira y Mesularia. Oro arena sia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 Jueves y viernes de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde. Y sábados de 9 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Lore estilo peluquería. Teléfono de contacto 848-478962. Lore estilo peluquería. Tu peluquería de confianza. Lore estilo peluquería. Plaza Sancho Albarca 1 Rochapea. Y ahora nos vamos...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 para eche el álbum supernova de él te extraemos los temas neca to nice y world de acá ne nekatuna ais eskutik heldu gabe ibiltzen nekatuna ais aise berria gillatzen nekatuna Mildegitik erortzen Bizi erdi dara mabilatzen Ta oraindik ez dut aurkitzen Nekatu nahi Nekatu naiz, bidean dagoen arriba karra behin taberri ziotzeaz. Nekatu naiz, korrontearen aurka, etengabea raune egiteaz. Nekatu naiz, bai, notara joatean, gauero gauza berari bueltak emateaz. Nekatu naiz, bai, zutaz, nekatu naiz. Eta orain arteko guztia aldatzerano akoa me ta berreskuratze Nekatu Euriasi Euriasi zuela Esan zen idanetan Aterkirik etzenuela Andrazko batek Andrazko batek banan-banan Sartu banan. zituela Maindireak saskian Ta zuan lehoazpian Erreke Erreke gainezka egingo zutela Zuten, en huedico a viste vietando su dieta su vie tan arraín mordoa que tu cosela esazo Crack cracka poltsa kisterak polcha zitzaizkizun, betaurrekoak to Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en lo que es este nuevo trabajo discográfico para Eche, el álbum Supernova, ahí estaban sonando los temas Nekatunais y Ualdeak y con Eche ponemos ya el punto y final a lo que es el primer programa de esta nueva temporada de euska Música en Berriozar y ratia temporada novena que hemos comenzado hoy jueves 26 de septiembre en directo, sábado 28, domingo 29 de septiembre en redifusión ya sabes que vamos a estar cada jueves, cada fin de semana contigo, entre las 20 21 horas, 8 o 9 de la tarde hasta finales del mes de junio del 2020, hemos escuchado a Urch, Gabesia, Madisubeldia Aneguria, Olatsugasti y Eche, recuerdan dentro de 7 días, volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en será el jueves 3 de octubre en directo, sábado 5 domingo 6 de octubre en difusión además tendremos la visita de Urch para hablarnos de su nuevo trabajo discográfico Sabal Duatiac, de los conciertos que van a realizar y por supuesto también hablaremos un poquito de la trayectoria musical de la banda será el próximo jueves, el próximo fin de semana en una nueva edición del programa Euskal Música, hasta entonces saludos, agurro Sué, dale la eta esta langa vecina, vaya borrota, jare tu color. Oh. Oh. No te la cara, esta llora, él no ha alcanzado, él no y ese mangurrón era Eta morroka nahi rogo Gastea gana eta bisi gana Ez dugu dilurik, ez dugu eta orkizurik Gastea gila gana, edalak labezian Baina morroka jarretu era buscado ate por la nombradita Berriozar Irratia en el 100.8 DFM Don't